...de eh, Luciano Di Napoli, que es la palabra de la oposición. Estuvieron un poco reunidos después del discurso, como para saber, este, y sobre todo, un poco masticar lo que pasó. Eh, Pablo Pera es el presidente del bloque del, de la oposición en el Consejo, y va a hablar unos minutos con nosotros. Pablo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Mauro, muchas gracias por, por acercarte eh, ¿Qué les quedó de lo que dijo Luciano ayer? Bueno, fue un discurso muy extenso, eh, fue de fuertes críticas a la gestión anterior eh, Pese a que el año pasado en este en ese mismo recinto Había manifestado el intendente que era la última vez Que iba a hacer críticas a la gestión anterior eh, Pero bueno, en lo personal eh, Me pareció eh, un poco contradictorio Sus palabras con sus, sus hechos eh, Si bien en las palabras fue fuertemente crítico eh, en los hechos vemos que los anuncios son justamente políticas que llevó adelante el espacio político del FREPAM, o sea, anuncia una política de reciclado, que fue una política iniciada por el Intendente Francisco Torroba, discontinuada por el PJ a través de Luis Larrañaga, retomada por Alto Laguirre y ahora continuada por Dinápolis, lo cual nos, nos parece satisfactorio. Sobre todo porque es uno de los puntos, eh, la, el tratamiento de los residuos sólidos, sólidos urbanos, Es uno de los puntos que la gestión anterior dejó plasmado en el desarrollo de áreas metropolitanas del interior, que es este trabajo conjunto entre Santa Rosa y Toay. Eh, pese a que él en el discurso criticó que había una, un enfrentamiento entre Santa Rosa y Toay, esto queda totalmente desvirtuado con la incorporación de Santa Rosa y Toay como un área metropolitana producto de la gestión del ingeniero Alto Laguirre. Y así te puedo nombrar un montón de, de cuestiones, de contradicciones entre lo que se decía y las políticas que se llevan adelante, que son en definitiva políticas llevadas adelante por este espacio político. ¿Ustedes están, entre comillas, molestos porque eh, hacía referencia constantemente a lo que pasó y no a lo que puede llegar a pasar? Eh, ¿O creen que eh, todo lo que dijo tiene que llevarse a los hechos y puede llegar a llevar un trecho, como dice el, el dicho popular? Sí, molesto por la referencia a la cuestión anterior, no, digamos, pero eh, es una contradicción propia de él, porque él había dicho que no iba a hacer referencia y volvió a hacer referencia. Y en lo personal, hubo eh, una parte del, re del discurso que a mí me, me generó cierta preocupación, que es el hecho de mandar a silenciar a la oposición y que, digamos, de dejar gobernar y, y hacer silencio porque uno estuvo en gestión y ya ahora no puede emitir palabras. Esas son eh, expresiones que no deberían ser vertidas en el Consejo Deliberante, son por ahí más expresiones para... Para un, para un discurso en una unidad básica, pero en el recinto de la Casa del Pueblo mandar a silenciar a la oposición no me parece atinado, y menos atinado que el resto de los funcionarios y personas presentes aplaudieran esa parte del discurso. ¿Ustedes están dejando gobernar como oposición? ¿Qué, qué, qué ven? O sea, ¿Cómo lo sienten a eso? Sí, nosotros en el Consejo Deliberante eh, tenemos un rol eh, activo y participativo, eh, a través de la presentación de proyectos que en, son los proyectos que entendemos que le hacen falta a Santa Rosa eh, y vamos a seguir en ese sentido o sea, eh, también somos, si bien una parte minoritaria porque electoralmente eh, tuvimos un porcentaje minoritario ese porcentaje debe ser respetado y escuchado en la Casa del Pueblo Respecto a lo que está pasando con la eh, ordenanza del uso del cannabis medicinal que por ahora no aparece la regulación Ustedes de eso lo están, lo están viendo, lo están manejando, digo porque pasó bastante tiempo desde la aprobación de la ordenanza y la regulación no llega. Ayer hizo mención el Intendente, pero la regulación y sobre todo para las personas que están cultivando cannabis eh, está complicado porque desde la municipalidad no le dan ese, ese guiño. Bueno, esto es una constante de que se sanciona una ordenanza y la regulación no llega. Esperemos que esto pueda ser corregido. En este año, ya con, con digamos, la presencia de todo el personal en la municipalidad, ya no están estas restricciones, ya se han establecido ciertas modalidades de teletrabajo. Eh, vos decís la de la de medicinal, que es muy importante porque afecta a la salud y es lo que la gente necesita urgentemente. Pero te puedo decir lo mismo de los clubes de ciencia que se iban a hacer en los barrios, eh, todavía no hay reglamentación. Te puedo decir de la bandera de la ciudad, que fue una iniciativa del propio Pejosa, eh por ahora no no tenemos novedades, eh, y un montón de ordenanzas más que en este momento se me escapan, pero que si bien fueron anunciadas eh, eh, con un fuerte impacto mediático, eh, luego no vemos que eso no se no se plasma en la realidad, que es lo que el, los vecinos de Santa Rosa necesitan. ¿Una siempre destacó la buena relación con la oposición, o por lo menos una oposición responsable, él mismo lo ha dicho, después de escuchar del discurso de ayer, se rompió un poco esa relación No, del lado nuestro vamos a seguir eh, actuando de la misma manera. Eh, lo que sí te digo es bueno, que no me pareció atinado eh, el, el ámbito para dar un discurso, de esta, sobre todo en ese tramo del discurso, unas cuestiones de esas características, pero desde la oposición vamos a seguir manteniéndonos como lo hemos hecho el año pasado y esperamos tener un año legislativo fructífero y de buen entendimiento con los, con los concejales del oficialismo. ¿Qué novedades hay del plan director? Del plan director, la última novedad que tenemos es que se intervino el, la, secretaría, la jefatura de Gabinete de la Nación entre la consultora y Enosa, y se estaría firmando una adenda para resolver los cuestionamientos del financiamiento. Eh, sorprendió también que no hiciera mención en, todo, en la hora y media de discurso el, el, el tema del plan director. Entendemos que eso también es una cuestión de Estado que debe continuarse que va a traer las la obras de infraestructura necesarias para evitar para sacar a Santa Rosa de, de la emergencia sanitaria. Pablo, muchas gracias a vos. Pablo, Pera Ibarguren es el presidente del bloque de la oposición en el Consejo Deliberante y daba su opinión de lo que eh, pasó anoche en el discurso que brindó el Intendente Luciano de Nápoles. Eh, muy bien, Mauro. Eh...